Y cuando llegó al pozo de Madián, encontró a un grupo de hombres que abrevaban su ganado, y vio que apartadas de ellos, había dos mujeres que no dejaban que sus rebaños se acercaran al lugar. Moisés les preguntó, «¿Qué os sucede?». Ellas respondieron, «Esperamos a que se vayan los pastores para abrevar nuestros rebaños, pues nuestro padre es un hombre anciano y no puede hacerlo».